Punto 1. La radio comunitaria. Cintia Alcaraz, buen día. Buen día Juan Pablo, buen día a toda la audiencia. ¿Por qué estás acá y en este Max. estudio? ¿Por qué quería venir a Toa y un ratito? ¿Vengo de vacunarme? nada mentira. Nah, sabés qué quilombo sabés? se arma, ¿no? ¿Qué quilombo? Están vacunando comunicadores. Pero qué comunicadores. alegría para mí sería, la verdad. Entiendo que hay gente que tiene prioridad, pero me encantaría estar vacunada ya. Con las dos, dos y tres y cuatro también, sí. En lo posible. Bueno, no, tampoco hay que exagerar. <risa> no hay que pasarse poneme de todas las que haya. De cualquier, viste, peringundín, poneme. Bueno, eh, teóricamente vas a hacer tu columna más o menos habitual. Estamos en verano, sabemos que cambian las... Las realidades, pero eh, venís con algo para hacernos pensar un poco Para charlar un ratito, eh, este fin de semana el racismo se me impuso como tema A mí, digo, y a, y a, y a quienes estábamos atentas y atentos a, a la comunicación dominical de, de los medios, de los grandes medios, de los medios hegemónicos eh, y, y dio la casualidad que eh, a mí me había pasado algo particularmente con el racismo. El domingo Pablo Sirven, eh, como, eh, columnista de, de La Nación, publica una nota, eh, obviamente pegándole a la, a la gestión de Kicillof, eh, con un título remanido, la madre de todas las batallas, hablando de la batalla que se tiene que dar ahora para ganar o no la provincia de Buenos Aires, qué va a ser o no va a ser el macrismo, y hace eh, una descripción de lo que sería la provincia eh, de Buenos Aires diciendo el conurbano africanizado. Sí. Eh, justamente esa misma madrugada a mí me había sancionado Facebook eh, por 24 horas eh, como racista, como si yo fuera la racista. Eh, por haber escrito una frase textual de eh, la película clásica Esperando la carroza sí. eh, Que tiene tantas eh, alusiones a la hipocresía clase mediera eh, ¿Cuál es la frase? Yo había elegido, ¿pero qué somos negros para ser tan salvajes o judíos para no tener ni siquiera creencia religiosa? Uh -huh. eh, yo conozco casi todo el, el, el texto porque me parece que es, digamos, eh, creo que todo el mundo que ha visto la película, eh, no hay una línea que no sea rescatable en ese sentido, ¿no? En el sentido del común, en el sentido común. Del análisis del sentido común. Bueno, a mí me sancionan por eso. A mi papá ese mismo día lo sancionan. A mi papá que le dicen el negro al carás, Sí. Lo sancionan por decirle negro a otro que le dicen negro. <risa> Por, por el apodo, además. Por el apodo, pero claro. ay, eh, Facebook tiene ¿Qué un ¿Qué me ha pasado? Eh, ese, Facebook, ese día se pusieron muy bien. Facebook tiene un algoritmo eh, nuevo, eh, sancionatorio del racismo y la discriminación. Le sí, anda mal, eh, igual. Eh, que, claro, que no tiene contexto ni contexto y por lo tanto eh, ve la palabra negro o judío y eh, sanciona. Sí, a Sirven no, porque eh, Sirven encima no. que escribió lo que escribió, lo vi en las redes sociales tratar de defenderse, autojustificarse de manera más alevosa, más racista y más clasista que lo que había escrito sí, en la nación. Va de suyo que él utiliza el término africanizado de, de, de forma peyorativa y que para cualquier persona eh, que no tenga la, la desgracia de ser sirven eh, africanizado es alguien de África, nada más, digo que si no sos racista tenés que leerlo así. Pero él lo hace obviamente diciendo que el conurbano está lleno de claro, negro. Sí. Eso es lo que está diciendo sí, Sirven. Sí, sí. Entonces yo me puse a pensar cuál era eh, mi primer recuerdo racista, ¿no? Eh, o mi primera experiencia racista. Y, y me pregunto si, si nos hemos hecho esa pregunta en nuestra Argentina, en nuestra vida cotidiana, teniendo en cuenta que Argentina ha negado por eh, siglos eh, el racismo que tiene y que eh, está concentrado claramente en el porteñismo, en la porteñidad, en los sirven que eligen además eh, desde hace tantos años un gobierno totalmente racista como es el gobierno eh, macrista y que en nuestro país se potenció ese racismo durante los cuatro años del macrismo, se perdió todo tipo de corrección política y eh, se desatan digamos este tipo de discursos eh, en los medios hegemónicos sin ninguna vergüenza sí. y sin ninguna consecuencia además de no tener uh -huh. vergüenza no hay ninguna consecuencia entonces me puse a hacer eh, memoria y bueno el recuerdo me vino rapidísimamente no, no, no tuve que hacer ninguna, ningún esfuerzo yo tenía siete años en General Villegas había una suerte de Puelchito que sí, un, un trencito, trencito que, que recorría que el, pueblo. Por todo el pueblo y con mi hermano que tenía 4, mi hermano es negro Como mi papá, sí. yo soy más marroncita, mi hermano es negro, eh, nos, subimos, nos subíamos dos, tres veces por semana al trencito y siempre el mismo problema. Cuando llegábamos al centro, un grupito de niñas de la misma edad no se querían sentar cerca de mi hermano, Ajá. porque era por negro. Por negro, por negro. Al lado del negro, no. Mi hermano ni cuenta se daba porque tenía cuatro años, se sentaba y miraba, para, digamos, le hacía el recorrido. Bueno, una vez tuve que tomar cartas en el asunto, nos agarramos las piñas allá arriba, porque, digamos, eh, a los siete años vos sí ya empezás a dimensionar la discriminación, a mí por lo menos me pasaba eso, y eh, no había ningún tipo de, no mediaban otros hechos. Éramos claro. todas y todos niños allá arriba, salvo el conductor, <risa> este, eh, que también era negro el conductor eh, de, de test, digo, porque acá sí, el problema sí. es lo, lo inocultable. El color de la piel es inocultable. Todo lo otro lo podemos o menos manejar, pero el color de la piel es inocultable. Y entonces me pregunto... Eh... Esto, ¿cómo fuimos reaccionando? ¿Cómo fuimos normalizando también eso? Más allá de que uno a los siete años se agarra a las piñas, después ya no se agarra más a las piñas. Y lo normaliza y vive con eso. Recontra. Yo cuando, bueno, yo sabía del el tema que ibas a, me tiraste la consigna, digamos, claro. cuál fue el primer... Y traté de repasar el, en mi caso, y no me sale, no me sale un recuerdo del primer racismo, ya sea eh, sufrido o, o haberlo hecho sufrir a otra persona, porque también eh, puede ser. Claramente, claramente. Eh, y, y pensaba eso, digo... Y tiene que ver con qué es tan natural ya a esta altura y posiblemente ya era natural a mis cinco años la negación que, que, claro. no, que, que ni lo vemos hay que parar hay que saber parar y pensar y revisar porque si no no no te sale lo hacemos todo el tiempo a todas las personas eh, y lo sí sí y hay hay hay digamos un, un discurso ser mano negra es ser ladrón eh, sí, claro. Digamos, hay un discurso sí, también, sí, el, digamos, en el, el, el él habla sí, que tiene el que trabajo ver... Trabajo en negro. Es Exactamente. El, el, Todo lo negro, lo oscuro es, es feo, algo Feo, sucio malo, y malo. Claro. Entonces me puse a buscar datos, datos que son públicos y son oficiales, no hay ningún misterio en esto. Eh, el censo en, Ar, en, en, en lo que hoy es Argentina, ¿no? En 1778 arrojó que el 46% de la población tenía origen africano. Eh, estos son datos oficiales. Esto implica que el 46% de la población argentina tenía raíces esclavizadas. Eh, uh -huh. eso es, eso, o más, sí. Claro, claro, por lo menos eso. En 2005, en abril del 2005, se hizo una prueba piloto eh, sobre afrodescendencias en los barrios de Montserrat, en Buenos Aires, y en Santa Rosa de Lima, en Santa Fe. Sí. Para ver... Eh, cuánta era la población, ni siquiera eh, cualitativo, sino cuantitativo. Y ahí se verificó que el 3% de la población sabía que tenía antepasados provenientes de la África Negra y esto, digamos, se podía... encontraba un respaldo en un informe, esto recién en 2005, en un informe que había hecho la, el Centro de Genética de Filosofía y Letras de la UBA, eh, que daba cuenta de que el 4,3% del porcentaje de habitantes de Buenos Aires y el conurbano tenía marcadores genéticos africanos. Uh -huh. Esto, digamos, de 1778 pasé a 2005, eh, digamos, lo, los estudios que fui encontrando. Seguramente hay en el medio, pero estoy hablando de datos oficiales y a, y a, y a grandes rasgos. Luego, en 2010, se hace el primer eh, censo nacional en el que se toma como variable... Eh, La, el, la el afrodescendencia Se toman tres variables eh, Nuevas en ese censo Que son las parejas eh, Igualitarias Cuántas había en este país Cuántas personas se reconocían afrodescendientes O afroargentinas Y cuántas personas se reconocían De pueblos originarios Esto recién en 2010 Con respecto a la afrodescendencia El, el censo eh, Reveló que en Argentina la la población afrodescendiente es de 149.493 personas, uh -huh. 0,4% del total. Es un número muy importante, eh, más allá, digo, esto es lo que re releva o revela el censo 2010, eh, que da cuenta de que en 60.000 hogares eh, o más, eh, sí, 60.000 hogares eh, personas se reconocieron afrodescendientes, Ajá, ¿no? Bien. Eh, las organizaciones afrodescendientes dicen que en Argentina habitan 2 millones. Muchísimo más claro, de, de ese dato. 2 millones. De 150.000 a 2 Exacto. millones. Exacto. Bueno, pero de esos 150.000, 137.583 nacieron en Argentina. Ajá. Son nativos, son negros sí, nativos, sí. son afroargentinos. Afro eh, es decir, el 92% del afroargentino, del, afro del afrodescendiente, nació acá. Y normalmente cuando una, o uno ve a un negro en la calle ah, sí, que, es que dice vino, que vino de algún... ¿De Senegal? Claro, de África. Claro. <risa> claramente. Sí. De algún, de Senegal, o del conurbano. Puntualmente de Senegal, porque nunca nombramos Mali o esos otros países que, eh, del Congo que vienen, claro, claro. Eh, digamos que, que vienen de ahí. Eh, los, los pocos que vienen, que son el 8%. Que son 11, en 2010 había 11.960 personas provenientes de otros países. Pero la mayoría de esos países de los que venían eran americanos. Eran países que no, digamos, eran provenientes claro, Son afrodescendientes, claro. pero de Brasil o de Ecuador, Perú. Ecuador, de... Brasil, Perú. Eh, digo, porque esta cuestión de, de, de, del sentido popular, del sentido común, que parece que el negro es tan ajeno, tan otro, que ni siquiera puede venir de acá al lado. Tiene que haber venido claro. cruzando los mares. <risa> Eh, en algún barco y de polizón. Sí. Eh, bueno, te decía, de ese 92% de la población nació en Argentina, el 8% nació en el extranjero, eh, y de ese 8%, te decía, vienen de América, de algún país de América. De ese 8%, el 84% viene de Uruguay, eh, perdón, el 84% es de América y eh, de Uruguay el 20%, o sea, de acá al lado. Sí. Uruguay, Paraguay, Brasil y Perú son los países... Eh, de mayor incidencia eh, en, en Argentina, mayor inmigración eh, con afrodescendencia en nuestro país. Eh, y, el, y el mismo censo arrojó que el 34% de los afrodescendientes sí vive en la provincia de Buenos Aires. Entonces mm -hmm. ahí está el dato de la África. Tiene razón sirve claro. Y sirvena. todos en el conurbano. Y además. todos en el conurbano. El 22% en el Gran Buenos Aires y el 12% en el interior de la provincia. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde gobierna el macrismo, vive el once 3%, el 6% en Entre Ríos, y eh, otro 6% en Santa Fe, 5% en Córdoba, Mendoza 2%, Chubut 2% y Salta 2%. La Pampa no aparece ni a los 20. El negro ferreira y familia, nada más. Exactamente. Claro. Y, pero, sí. eh, pero bueno, no. la verdad es que me parecía también eh, importante eh, pensar la negritud de la Pampa, que existe, que hoy tiene una inmigración, que seguramente los datos... Eh, están en migraciones, de cuántos son, cuántas claro. son. Pero también hay una cuestión de, eh, de la afrodescendencia no visibilizada. Hay personas blancas que son afrodescendientes mm. eh, y que se reconocen como afrodescendientes porque han hecho su, su historicidad y eh, que reclaman ser, eh, digamos, que haya políticas públicas de visibilización y, y, y políticas públicas de inclusión. Eh, hace poco tiempo hacíamos una entrevista eh, a Jimena Nogueira de Castex, que es nacida y criada en La Pampa, eh, que, que es de un papá también negro, afrodescendiente, y que ella planteaba que su color de piel a la hora de estudiar y a la hora de conseguir trabajo para ella y para su padre y para sus hermanos que son negros, salvo que sea algo exótico como el baile eh, o el fútbol, eh, que se supone porque el negro corre más rápido eh, todos los sentidos comunes, bueno, no hay no, no había oportunidades laborales en función de su color de piel me fijé cuáles son los datos que arroja el INADI para La Pampa sí. eh... Hay un mapa de discriminación de La Pampa que está publicado, que ah. eh, son resultados 2013-2014. Eh, está medio atrasado, ¿no? Sí, está hecho el 2019 pero no está publicado. Ah, no está publicado. Esta Bien. mañana llamé al INADI temprano para ver qué pasaba con eso y todavía no está publicado. Estamos en pandemia, te digo. <ríe> seguro. Se terminó de hacer en 2019, es un trabajo conjunto como este que, del que voy a hablar entre eh, Nación, INADI y la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Y qué dice? A ver. Bueno, este, yo voy a llevar solamente el dato eh, que tiene que ver con eh, las percepciones de discriminación que hay en, en nuestra provincia. Y aparece como que los primeros o las primeras discriminadas en nuestra provincia son las personas pobres. Uh -huh. eh, segundo, las personas gordas, aquellas que tienen sobrepeso u obesidad. Tercero, personas con discapacidad, VIH, SIDA, aparece en cuarto lugar, migrantes en quinto lugar personas LGBTIQ+, en sexto lugar, y recién afrodescendencias en séptimo lugar. Datos del 2014. Datos 2013-2014, presentado este informe en 2015. Eh, veremos qué sucede, digamos, con el nuevo informe. Eh, está muy bueno ahí, eh, sobre el final de, de este mapa, que tiene 150 páginas, no es muy largo, 143 se puede digamos es accesible está para descargarlo eh, hay un análisis eh, unas consideraciones si fuera si si los pampeanos fuéramos eh, gordos diríamos que está bueno ese tipo de consideraciones para bueno eh, me, eh, a ver reconocerse que estamos hablando de nosotras y nosotros cuando estamos hablando de este mapa de la discriminación Hablamos de personas pobres, eh, bueno, las pobres normalmente son asociadas a ser negro, negra. Lo negro, sí, sí, eh, digamos, eh, en el, el discurso racista son sinónimos. Exactamente, y también pensaba yo eh, esto de eh, la afrodescendencia recién reconocida formalmente, institucionalmente por el Estado con este censo de 2010. Eh, Los pueblos originarios fueron reconocidos por nuestra constitución recién en 1994. Claro, sí, sí. Por la Constitución, no por el resto de la política. Digo, y el racismo que se aplica también a los pueblos originarios eh, está totalmente naturalizado. Sos un indio. Mm. Eh, bueno, esto no, no es ninguna novedad para, este, para esta radio, lo hablamos siempre, pero me parecía interesante traer a colación esta semana este tema porque eh, en La Pampa evidentemente... No existe, no, está invisibilizado totalmente la, la negritud, seguramente la hay, cuando vino Rita Segato. Eh, y disculpame que, sí. que te vuelva al mapa este, al mapa. el mapa no alude a, a la cuestión de, del color de piel entonces. No, no, dice afrodescendientes. Igual, pero, ah, pero dice afrodescendientes. Sí, sí, sí, está en séptimo lugar. Ah, séptimo. Séptimo, séptimo. lugar y ocho pueblos indígenas. Ajá. En La Pampa... Es más discriminado el negro el que el negro indio. El negro que el indio. En La Pampa eh, es más discriminado el negro que el indio, pero por sobre todas las cosas, en La Pampa el odio eh, aparece a, a, a, a... ¿Cómo es? Sí, a las a, personas. A, pobres, al pobre. A, las a la pobre. Sí. Imagínate si sos pobre, gordo, tenés Todo alguna junto. discapacidad, te, eh, convivís con VIH, sos eh, migrante. Digamos que esa sería la interseccionalidad de una persona que tiene que caminar por las calles Escondida, <risa> <Escondido>. otra <risa> que el puelchito de Villegas. <risa> otra que el puelchito de Villegas, el trencito de, de, de tu, turismo interno. Que, que le pregunte a mi Mineto cómo se hace turismo claro. <risa> en los pueblos. Eh, nada, para reflexionar, no, nada no, todo. Para reflexionar y para tener miradas descentralizadas también de lo que significa el racismo, me parece que es importante empezar a reclamar eh, políticas culturales, políticas económicas, políticas públicas que eh, visibilicen a la población negra pampeana. Buenísimo, gracias Dale. Cintia Alcaraz, pasó por nuestra mañana quermecera de verano Me habla fracaso no sabe leer arreglos apenas le casteja